Acima non ve diga ga chi cilla O posto che se tra non tiene soluzione se me se morire diamo a morte Ricetta sermone Acima non ve diga está del mal mintiendo sin parar qué divertido es todo el tiempo lo pertemo De Nuestra América 1802 Esto es La Tercer Mon Programa Número 205 Me nombre Manuel Medistán Me acompaña Por ahora Por ahora Me acompaña Patti Mayoniz Solamente Estamos haciendo Un dueto Si sí, estamos haciendo Un dueto ¿Crees que cantemos Una canción como... de los Pimpinela? Como Frank Sinatra Y Nancy Sinatra Ah me encantaría Ser Nancy Sinatra ah, me, me gusta Me encantaría ser Frank Sinatra Cada uno está conforme Con su papel Si sí. The Boys eh, Te gustaría cantar Una canción de um, Los Pimpinela Sí ¿Llegás con el agudo? No <risa> Una cosa nos quita la otra, me gustaría cantar igual, como sí. la Pimpinela Falta una persona acá Igual prefiero como Frank Sinatra Sí, sí, es mejor Y vos como Nancy sí, Sinatra yo también. también yo también, Estamos esperando la llegada del señor Tristán Basile Pero mientras hacemos eso podemos presentar a Fernanda Que está en la operación técnica, botones, volúmenes perillas y controles. Y controles. Control y puesta en aire. Sí. Y Santiago Abel, que es nuestra producción en el exilio, nuestra producción offshore. <risa> que somos cancherísimos, sí, tenemos sí. producciones en el exterior, que nos mira desde Manaos. No, Araguaína. Araguaína. Que encima es raro porque yo siempre le digo Araucaína. En el corazón del Amazonas. Sí, en el medio de la nada, sí. desde en ahí, Pampa y la Vía. Desde ahí, desde ese lugar recóndito, desde el corazón de las tinieblas, nos tuitea, nos hace de Community Manager, Santiago Abel. Así es, gracias, le agradecemos mucho. Se pueden comunicar con Letters Sermon vía redes sociales. Ahora sí, estamos online para responder sí. todas sus dudas, consultas. puede mandar fotos. Nunca nos han mandado fotos, tipo, ¿qué están haciendo mientras escuchan Letters Sermon? Podemos recibir sus fotos en Twitter, en Instagram o también en Facebook. que somos Después tenemos el teléfono rojo de Radio Nauta, donde no pueden mandar fotos, pero nos pueden llamar al 451 69 17. Uy, te llevo un mensajito, Pati. Sí. Che, eh, ¿cómo te trató este clima adverso? Mal, la verdad que mal mucho me da me duele la cabeza desde hace un rato largo. ¿Te agarró la lluvia en algún momento? Eh, no, no, por suerte. Hubo uh, recién un chaparronazo. Sí, sí. Eh, abrí la ventana para salvar a la albahaca, que la había dejado fuera para no. que se... Para que reciba Para que reciba agua de lluvia. Y solo tenía que abrir la ventana y entrar a la albahaca. O sea, un movimiento rápido, de segundos. Me mojé completamente, yo estaba adentro. Se mojó todo el piso... Un desastre, o sea, la ráfaga era intensa, pero eh, la albahaca está salvo, que ¿Sí? es que importa, sí. A veces le caía uno de esos gotones que cometa prácticamente, que no, rompe no, la albahaca, la, la rompe la maceta. La estaba recibiendo mal, o sea, estaba ligando unos golpes, la albahaca estaba ahí medio titubeante. <risa> pero bueno, está, está a salvo, eh, gracias a quienes se preocuparon, estamos bien. Perfecto, estamos a mí, a mí me apareció una notificación en Facebook. Si está cerca de la albahaca de Pati, quédate tranquilo que se salvó. <risa> Qué feo cuando aparecen esas notificaciones. Sí, me apareció con los eh, terremotos en Chile. A mí me apareció hace poco con lo de Barcelona, lo de que Barcelona. tengo un par de contactos en Facebook que viven ahí. Y me apareció Pepito está salvo y yo a menos mal. Si hubiese <risa> muerto no me hubiese enterado. Y después cuando pasó algo en Noruega también. Noruega o Dinamarca por ahí. Che, ¿me van a presentar o la idea es que me quede callado acá no, con un pelotudo? No, tratando la idea, hacerle... es, la idea es ignorarte. Qué tarados que son. Hola Tristán, ¿cómo ¿Van estás? Van a empezar a hacer las notificaciones. <risa> ¿Dónde está Tristán? Eh, Por ahora nadie preguntó. Qué no. tufo que acá adentro. Por eso está prendido el... ¡Fuuu! Es, es el día. este Esta sí, vez sí. no sí, tiene no, la culpa el no, ombligo. No hay que a, a acusar al ombelico, pero me remite al flyer con un culo que tienen... Este, este olor que dejan a veces no es su culpa, Lora, no es su no culpa no es olor a culo igual no, no, no, no es olor a culo, es tufo es tufo del clásico hay sí, sí, clásicos sí. tufos y otros tufos más hay, culo, más... no tan clásico esto es también lo, lo que se llama pregunto, el olor a gato encerrado ¿qué? Mm, eso es una, eso metáfora, es una metáfora, ¿eh? metáfora no hay olor a gato encerrado. Bueno, yo pregunté. El olor a gato encerrado de Joe Rovinger. Es una metáfora, Tritán. Es que hay olor a gato encerrado y olor a que hay algo que no se sabe, que están tramando algo. Ni siquiera hay olor a gato encerrado. No es olor a gato encerrado. Hay gato encerrado. Rompiste el dicho lo rompiste. No, bueno, ahora lo aprendí. Hay olor a gato <risa> encerrado. Aparte, olor a gato el encerrado es, feo, es el muerto. Encerrado. A mí me claro. suena que se murió. Cuando en, en sus heces y sus orines. Cuando se encierran los gatos son... Son de largar olor. Pero el gato no se encierra a sí mismo. Es no, encerrado por, veces, por un se tercero. Se no, a veces se, se auto-encierra. Es medio bobo a veces. ¿Y cómo hace? Y se mete en lugares donde no puede salir. Por ejemplo, ah. salta salta de paredones muy altos que después ah. no los puede volver a trepar. Ah, jodido el gato Un encerrado. clásico. Y sí. ahí hay olor a gato encerrado. Y ahí hay olor a gato encerrado. El gato ha abierto. Claro. Pero ahí el olor se, se diluye con el, la atmósfera. Circula. Che, sí, no, pero es tremendo el, el, el, bueno, el tufillo. Bueno, bueno, bueno, ¿eh? es lo que, que hay. Pongo... ¿Te agarró la lluvia, Trestán? Tomá, ponelo en menos diez. el eclipse de... De, de sol que hubo recién? No, ¿El eclipse viví, de nube que hubo? Lo, lo, viví, lo viví desde, desde el Anocheció. balcón de mi casa. Y noté las diferencias de claridad con, con mucha claridad. Va a redundancia. Sí. pues se hizo de noche, prendí las luces y después aclaró de una manera, despejó, después de la y ahora y ahora está el cielo azul arriba. Absolutamente sí, despejado. Eh, me encanta igual que después de después un día la de las tormentas siempre llega la calma, que... y después de ti después de ti no hay nada. Me encanta que después de, de una tormenta así se despeje. Sí. Pues ya veníamos desde ayer con esta humedad. Es verdad. Y ¿Está? Y la verdad que está medio denso el, el ambiente. Está medio denso el ambiente. Sí, hay eh, dardos cruzados entre banda del invierno y banda del verano Uy, en relación carajo. a ver quién se hace cargo de la humedad. No, es que tiran una cosa Es una acusación sin fundamento que le inició nuestro columnista que viene hoy, sí, Nicolás sí, Trivi, sí. que él es eh, abanderado, podemos decir, no de los humildes sino de la banda del verano, de la autodenominada sí. banda del verano, que no ¿Y? tiene poco que ver con la humildad. Y se encarga, no no, y se encarga de meter, Arrojar, el, de meter el dedo en la llaga cuando sí. puede. Se tiran con latas de cerveza, con sí. tazas de té hirviendo. <risa> es una guerra la sin guerra. cuartel. Sí, sí. Tuvo mal, tuvo mal lo que dijo Trible, lo vamos a discutir en vivo con él. No queremos aprovechar que todavía no está para decir nada, pero la verdad que una pelotudez. El problema es que él es geógrafo y tiene Haces en la manga no, no, no. Ya Nunca se recibió Trivi ya, metido, ¿no? Nunca se recibió <risa> Es de esos <risa> Que muestra el título Porque yo nunca Nunca vi el título de Trivi No sé si está recibido eh, Vamos a pasar eh, parece, Inmediatamente sí, sí No, una noticia Así de último momento Que parece que esta Lluviecita que acá fue Fea pero Pintoresca al fin Inofensiva En, en Uruguay eh, Fue un poco más ¿Ah, sí? Más heavy metal Mirá Que mira nunca vos. pasa nada Desató inundaciones En mira En un pueblo que me parece que ya se inundando bastante que es Canelones Canelones ¿Qué, Me parece que, qué nombre, ve, que eh, viene, viene ligando Me parece ¿Qué no nombres, me eh. Se me aguaron los canelones Pelotas, Canelones 33 ¿Qué, po, qué no Poca imaginación O, o demasiada quizás mm. ¿Cómo es esto, Manu? De la manga corta con bufanda ¿nos no, porque... Ahora en el corto me voy a sacar la bufanda porque ¿Te sentís como Lenny Kravitz? Porque si no me pongo... Sí, Lenny Kravitz, ¿no? Sí, Lenny por Kravitz ser. es el de la mega bufanda Un menos oscuro No tanto no tanto Lenny Kravitz tiene su casa Aporto este dato y te dejo pasar a la siguiente sección Por favor eh, Nos volvimos a saber Completamente forrada de terciopelo ah, ¿Por fuera por dentro? Piso, techo y pared Kravitz. por dentro Muy Lenny Kravitz lo define de cuerpo sí, entero sí, sí. De casa entera Me acordé con esto del terciopelo eh, Que es una garazada De Charlotte Canigia Que va a estrenar un programa en MTV No sé si Mirá. saben Sigue existiendo Tú, ese antro ¿Mira? Sigue existiendo MTV y Charlotte Canigia Los dos antros se encuentran Y vi como su Un videito de, de publicidad y es, El trailer es, es todo lo que está mal en este mundo Charlotte, Charlotte Canigia Bueno Vamos a pasar, sin más preámbulos, a la siguiente sección. Qué linda foto. ¿Cómo, están ¿Qué decís? ¿Qué linda foto? ¿Qué estás viendo? Bueno, no, muy buena la cosa. foto del día de hoy. Que donde vemos eh, un conjunto de señores vestidos... Un mar de huevos, podemos decir. Dress code, saco sin corbata. ¿No? No la tengo todavía. Así que me la, me la voy a imaginar según como ustedes la describan. Es, es un conjunto de muchachos con eh, sacos de variopintos colores, sí. sin corbatas. ¿En el exterior en, en un interior? de televisión, ah. en un interior. De los cuales yo reconozco a... Al principal... Al, al principal que está en el centro, que es Matías Martín. Matías Martín. Matías Martín no puede ser el principal de nada. Sí, ah, es el principal. Sí, es el principal. Ah, el que ah, está ah, al lado... No, no conozco a el ninguno. Gordito, el gordito que está al lado de, de medio canoso. No, ese es Pelufo. Pelufo, bueno, ese lo reconozco. Mariano Pelufo es más que Matías Martín. Bueno, pero en el centro está Matías Martín. Ese no sé si es y eso, conocido. Y eso no es azaroso. Después, al otro que ubico de algún lado, no sé ni cómo se llama, es el, el, el de orejas... Eh, Barsky, prominentes. Juan Pablo Barsky Juan Pablo Barsky que a, a la izquierda de sí. Juan Matías Martín. Yo los voy escribiendo y ustedes los van nombrando. Tenemos a Román Yuch en el extremo izquierdo. El pelado es Que son esos nombres radiales que uno sí. nunca entiende dónde termina <risa> el nombre y empieza a empezar el apellido. O el turco Osvaldo Hueve. <risa> claro <risa> Román como todas <risa> No se entiende hasta que lo ves escrito un día sí, y decís sí. ¿Qué? Román Tal Yuch. cual Ekeel Fernández Murch. <risa> <risa> Pati Mayonís. Pati Mayonís. Pati Mayonís. Y... No, el resto no sé quiénes son. O sea, los los tengo de cara, pero sus nombres me son esquivos. Algo que no le favorece para nada el lugar en el que lo pusieron a Matías Martín es que se ve a la legua lo enano que es. Sí. Es enano, es enano. Es enano. Sí. Y se nota mucho porque tiene la cadera más baja que la gente que está sentada. Sí, sí, sí. sí. Es petizo... Y me atrevería a decir que es un poco culón. Sí, y medio Y medio pelotudo, pero... No, no, no, aparte. Eh, hay algo... En las poses corporales, la vestimenta, el hecho de que sean todos varones, y la cara del nabo que tiene el 99% que grita periodismo deportivo. Sí, sí, sí. Sí. Eh, aunque no haya ningún elemento que... De hecho, por ejemplo... No hay balones. No hay, no hay, no hay ningún elemento deportivo y de hecho en el estudio de televisión la única el único indicio en relación a un canal de televisión o alguna señal es TNT y una S y una S <risa> que amaga con ser algo que todavía no sabemos qué es, pero bueno, TNT que es un canal dedicado a pasar los Óscar en vivo y películas y series y todo traducido. Y todo traducido. Sí. El, el mismísimo infierno. Doblado. Si si esta, si esta dobla, foto, no si esta foto la viéramos en el año 2016, nadie diría que que se generó una confusión, como TNT y periodistas deportivos. Claro. Pelufo claro, es, es el una, que menos decento. Es una novedad, ¿no? Sí. es una total novedad eh, y es una consecuencia de el fin del fútbol para todos. Exijo la presencia de Ángela Lerena en ese Sí, porque ella también es parte, va a ser parte del elenco de TNT Sports. ¿La sacaron de la foto? Que no está en la foto Soy fan Estaba marriendo atrás igual, ¿por qué de repente eh, los programas deportivos se llenaron de mujeres? Eh, y en, acá no hay ninguna Le, ¿En, en TNT Sports? Claro. Lejos de estaciones de mujeres los programas deportivos igual Sí, hay muchísimas En relación a lo que había antes Es como, bueno, es como sí, obvio. la lucha no. de las mujeres en general Claro <risa> Hay un montón hay, O sea, varios programas sí, no solo sí. tienen eh, panelistas, mujeres, sino conductoras Periodistas Sí, sí, sí, totalmente, pero no, la bueno, no están, o sea, no, de, de las que participa Es un bueno, retroceso, digamos, esta foto. No, creo sí. que hay igual mujeres sí, en, sí. en el nuevo emprendimiento de Fox Sports Premium y TNT Sports, el nuevo fútbol... La PYME, la nueva PYME, Germán. El nuevo fútbol para pocos, <risa> pero no, no salieron en la foto por alguna razón. Chicos, eh, tengo un paréntesis, terminar. un dato, me llega una notificación urgente del celular. Intento de inicio de sesión sospechoso. AUG25 Araguaína, Brasil Ya sabemos quién es No fui yo Mira, Google sabe no dónde queda poco. Bueno, quienes serán los relatores y comentaristas de foxport Premium y TNT Sport? Ya quedaron confirmados los relatores y los comentaristas No hay grandes sorpresas, los puestos serán cubiertos con periodistas de Fox, de Directive Sport y de Fútbol para Todos Mmm Juan Pablo Barsky será la estrella principal, pero no comentará. Solo conducirá el programa de los domingos a la noche. Será una especie de fútbol de primera moderno. Tendrá compacto de goles, imágenes exclusivas de los partidos y análisis de jugadas. A mí, a mí no me interesa el fútbol. <risa> análisis pero, de jugadas, no me digas. Pero esto me parece eh, tristísimo. Ah, es tristísimo. La vuelta al pasado. La vuelta al pasado. Eh, absolutamente tristísimo. Es tremendamente triste. Estás simbólico además de esa época en sí. la que no queríamos volver. Mal. Hay una sola cosa, si me permiten, a la que yo querría volver. Que esto ya lo hemos hablado. Quizás incluso el aire se si me, si me vale el sonido. Sí, estás, eh, no toques. No, bueno, pero si me fue el sonido a mí. Oh, Ahí no, está bien. No, nada, ya va a volver, ya va a volver. Son las presentaciones de Fútbol para Todos. De Fútbol de Primera. De Fútbol de Primera. Con una calidad fílmica... Mientras azoto Al, al <risa> auricular Azotobiata De una calidad fílmica impresionante sí. Y hermosas, abstractas Cinematográficas Y que lindo yo Estás era, haciendo una defensa de Fútbol era, de Primera Yo era fanático de Fútbol de primera. Yo me acuerdo en la escuela Fanático de Fútbol de eh, todos la, Se acuerdan que a esa hora Más o menos domingo fun, a la noche fun, fun, fun, fun. Eh, Lo que había que hacer era conectarse al Messenger sí. Y todos los chicos estaban mirando Fútbol de Primera Era re aburrido vale. sí, sí. No tenías con quien chonguear. Si sí, claro. no, podías ver los goles. Pero era, era tremendo. Sí, pero a veces fue de primera. Y no, no. A veces lo veía, pero era muy aburrido. <risa> los goles secuestrados. <risa> <No>. Con Enrique <risa> Manaya Márquez. Que y... Y... Con los goles secuestrados. Por favor, chicos. Sí. Chicos, <risa> chico, admítanlo. Ya está. Secuestraron los goles. ¿Y los votos? ¿Desaparecieron los votos? Desaparecieron los votos. La dupla principal será la de Pablo Giralt que va a ser relator, y Matías Martín, comentarista que regresa a las transmisiones de los partidos después de mucho tiempo. Claro. Dice Matías Martín que hace mucho que quería volver. Mirá, ¿quién no se inició en el periodismo deportivo, no? Desde Marcelo Tinelli. Si me decís Marcelo Tinelli, ah. de repente vuelve Marían a... Paenza. Sería maravilloso. Sabe <risa> <risa> o sea, que deje de <risa> bailar gente por su, por su y que empiece a, a lucrar con el, los partidos de fútbol. Sí, estaría muy bien que Marcelo que vuelva al periodo Me gustaría mucho Acá dice que en el campo de juego la figura más destacada será la de Ángela Lerena Vamos Ángela, te amo Ah, va a ser la movilera del, del campo de juego sí, Como hacía Fútbol para Todos Quien estuvo en, en el Fútbol para Todos y se había mostrado crítica del regreso del abono para poder ver los partidos Y bueno pero tiene que laburar igual Es una claro. chicana medio pelotuda esa Yo vi que se hicieron un montón en Twitter sí, Te sí. vendiste Te vendiste la concha de tu madre Pero Ángela se defiende no, no necesita que nadie la defienda sí, Estoy sí. muy contenta de ser Aparte del nuevo proyecto de fútbol argentino, me encanta ser campo de juego. Es lo que más disfruté en mis más de 20 años como periodista y estoy feliz de poder seguir ahí, dice Ángela. Bien. bien, bien, bien. La mujer de Ale Berko. Sí. ¿En serio? Berkovich, sí, Ah, sí, la sí. queremos, entonces, por extensión. No no. no, no, pero la queremos por sí misma, es incluso bueno, no casi mejor es, que No Berkovich. sé si no es mejor que Berco. ¿Posta? Ay, Ex militante del PC. Eso no, no dice necesariamente nada, nada de no. bueno ni más nada malo, pero... <ríe> Dejémoslo ahí, no dice nada. <risa> en este caso, eh, mejor que sea ex militante del PC y no solamente periodista deportiva. Sí, sí. Bueno, igual también, quien no fue ex militante del PC? <risa> Pasando por eh. Leuco y terminando eh. en Chiche Hebelblum. El próximo paso en la liberación femenina deportiva va a ser que una mujer que no esté buena... Sea periodista deportiva claro. Hasta ahora y... no sucedió no, no. no hay caso Pero en la tele en general en la tele... Pero vos acá Los muñecos pelados Petizos Ridículos que hay acá Y sí, porque el criterio que usan para los varones No es el estético Y sí el que usan para las mujeres o sea, no, eso Alina, no quiere decir... Alina Moyne no, ¿Cómo se llama? <risa> Alina Moyne Eso no quiere decir que esta gente sea buena <risa> periodista deportiva tampoco no no, no, no, no, no, todo lo contrario Bueno Salvo Varsky Maybe Según pudo confirmar la Nación, la dupla principal del canal Fox será la que venía trabajando para los partidos que se emitirían se emitían por la pantalla del 13. Sebastián Vignolo y Diego la torre El pollo Vignolo. El puntito de la torre. Muchos de los programas de Foxport Premium serán transmitidos en simultáneo por las otras pantallas de La Señal. Por ejemplo, Foxport y Foxport 2. Bueno, gracias. ¿Cómo, eh, quiero saber una cosa. ¿Vuelve el decodificador? ¿Cómo mierda va a funcionar esto? No sé. Nunca se fue el decodificador como aparato Para tener cable digital tenés que tener un decodificador. ¿no? no, no, pero vieron que antes en el cable vos tenías el cable y para verlo ah, los, los decod aparte. Los, claro, los, los partidos de fútbol tenés que tener el decodificador, el famoso decodificador. Lo que pasa es que ahora ya el decodificador viene es para todo el decod. Claro, viene para los Pero ahora vas a tener que pagar un plus sí, de sí. de estos canales sí, como tener HBO. Sí, sí. Ajá. Y bastante caro. Mil mangos por mes. Eh, aparte. Sí, una, no, no sé, hay, hay, Estás llorando, de <risa> Aparte de estar llorando, <risa> hay como paquetes además de lo que están ahí en la foto. <risa> le puso malo el sí, fútbol. Puso, puso sí, ¿Tenés <risa> tele, tristas, no tiene tele. Debes <risa> que, que empezar por algo antes, que llorando por los goles secuestrados. <risa> El y el tiempo recuperado. Los últimos dos minutos que adicionan el tiempo recuperado. Um, Busca el tiempo perdido. Ya viene el decodificador para si vos tenés DirecTV y si o si tenés cablevisión o... Los horarios ya viene y vuelvas a tener que pagar además. En los paquetes básicos de, ni de, de ninguno de los no. va a ser un paquete totalmente aparte. Va a ser un paquete aparte. O sea, aparte, por ejemplo, de, de HBO y, sí, y sí, de todo sí, eso. Sí, sí, ah, sí. es tremendo. Es el negocio del fútbol con todas las letras. Sí, sí, Pero sí, sí. de una manera brutal. Sí, sí. Secuestro a plena luz del día. <risa> <risa> <risa> <risa> y el, lo que lo que podemos hacer es transmitirlo acá en vivo claro. y comernos el juicio que se comió Víctor Hugo, que sigue chupando <risa> ¿Qué vas a decir? ¿Qué? Helados. No, bueno, pero eso era una transmisión internacional. <ríe> Qué grande, Víctor Hugo. Eso, ¿Qué pasó? Cosa, había un una fi la final era la, la final, final de la Intercontinental, de la inter Boca Real Madrid. La había comprado obviamente la persona más rica del mundo para transmitirla y Víctor Hugo la la, la relató, un invento. Él tenía el programa, él el programa, la pasó en de canal fondo. 7. A las 7 de la mañana, que justo era la hora del partido porque Capo, era en, capo Ya pasó Y pa la pasaba de fondo en un tele Un juicio más grande que el juicio de la Junta le hicieron <risa> Tremendo Pero sí, todavía está pagando El conejo Pepe Pompín <risa> Qué ridículo. Este Y estaba, ¿cómo se llama la rubia? La rubia la tonta que la, le pegan siempre que va como oro pindo eh. de la cámpora. Ah, Mercedes, Mercedes Ninci. <risa> Otro nombre que no, no se <risa> entiende bien cómo es. Mercedes Ninci. ¿Cómo se escribe Mercedes Ninci? Nadie lo sabe. Tenemos comentarios eh, los foristas de la Nación. Vamos a ver qué opina la gente. Esto o sea, claramente esto es una medida antipopular. Sí. Ahora, las reacciones de los de los Pueden salir para de fútbol. Los seres de luz. Los seres claro. ¿Qué opina la gente sobre esto? Yo me imagino como las caritas voladoras o esos paquetitos de muchas que salen todas para cualquier lado. <risa> sí. Anárquicamente, eso es lo comentario. El, co el primer comentario resaltado por la producción, que es de El Surfero, justamente se pregunta, lo que yo estaba tratando de que alguien me responda, hice una pequeña encuesta entre mis conocidos y oh, no mira. conozco a nadie que garpe tres gambas por ese adefesio. Lo más probable, que si no lo venden como ellos pretenden, se irá tinelizando el espectáculo... Uy. Con peleas entre ellos. La Jai en la misma transmisión que Dieguito y todo cabarute. hizo eh, eh. como una premonición. No, yo creo que lo va a pagar mucha gente. Sí, sí, sí. sí. Qué, mmm, qué verbo tinelizar que sí, tiene sí. que desaparecer. Lo tinelizó. La tinelización de la cultura estaba muy en boga cuando se iba a la escuela. Los profesores progres decían todo el tiempo eso. Chicos, no caigan en la tinelización de la cultura. Lean. El, no, te no el tema es en que, el libro de los o sea, más allá de que la gente lo va a pagar, también eh, el cable para lo que se ve sale muy caro. Y pagar más es como... No, lo que va a pasar es que se va a llenar nuevamente los, los, bares. los bares. Va a reactivar la economía. en Me algún gusta. momento en Twitter, hoy a la mañana, fantaseaban utópicamente con eh, re utilizar o, o darle un nuevo impulso a los clubes de barrio a los eh, a las sociedades de fomento que compran el pack y que organizen mitines donde se vienen los partidos y sí. se vuelva al barrio <risa> ah, es una buena idea pero Mira, eh, dar vuelta a la torta sí. tenemos un oyente eh, conocido por nosotros tres hincha de estudiantes que dice indefendible lo veleta que es ángela lerena tira oh, no, y nos no, arroba no, no. No, no, discúlpame. Que se calle la boca. Emiliano, se calla el decorado. Que nos comenta, no no le exijas a alguien que deje de trabajar cuando quienes podrían darle empleo desperdieran elecciones. ¿Qué qué qué quieres que haga? Tenemos más comentarios. Que se dedique a otra cosa. Eh, por ejemplo, Nicolás Russo dice, "Yo no pago." Si en la gran mayoría no pagamos, se les cae el negocio. <risa> un llamado en su reacción. Un bocho. Un bocho. <risa> Resistencia civil. Tendrán que ponerlo o sin premium o partidos importantes en televisión abierta. Buena suerte, la, Nicolás. Eh, la clave también es que los primeros partidos van a ser gratis. Para que te enganches. Para que te enganche Sánchez. Como Spotify. Y después, eh, claro. Aumentó Netflix. ¿Le llegó el mail? Yo el mail de Netflix. Netflix Paga papá Sí, a mí también el mío también papá Pero me llega a mí el mail ¿Cuánto sale ahora? 2.29 ¿Pesos? Sí no. ¿Por, ¿Por año? Por mes No, para <risa> por, por año Era lo <risa> malo Ni idea cuánto sale ¿No salía 35 de pesos al principio? ¿36 pesos no salía? Mm. ¿56? No, creo que sería como 100 pesos Sí Entré para saber qué onda con Pelufo y ni lo nombraron Me encanta no, no, no, Pelufo me encanta el fanático, A de ver, de a ver qué tenés para decir Emiliano Sobre Mariano <ríe> Pelufo Y acá pregunta alguien que Sobre otro otro deporte supongo La pelea, ¿dónde se ve? Ah, mirá Hay una pelea, ¿no? Mañana sí. Y Brancatelli pregunta Cevilela a, eh, ¿A qué se va a dedicar? ¿A la militancia A dos puntas? y allá por la responde porque a dos puntacadas que dice acercá termina aportando a M. Ah, solo una punta y no la punta que parece apuntar. Me gustó el, me gustaron los dos comentarios. Y Alejandro Renaud dice, "Totalmente de acuerdo con lo que decís. Vidal está muy agradecida por el aporte de Brancatelli. El mito del aporte de Brancatelli, el mito de la de la leona que mostró sus garras." No vi ese videíto porque me iba a enojar. Sí, tampoco, Ay, no sabés lo, lo que yo lo vi. Yo, yo lo, vi. lo miré por una cuestión de autopreservación. Es bravísimo, bravísimo. Con todo cuidado. Una vez escuché al presidente de Chile, en aquel momento Sebastián Piñera. Nos estamos comparando con Chile cada vez más. Sí, sí. Y eso siempre nos deja peor parados a nosotros, lo peor de lo todo. todo. Estoy leyendo el comentario de Nacho Dip. De nico Deep. Una vez escuché al presidente de Chile en aquel momento, Sebastián Piñera decir que la gratuidad no existe que lo que debe determinarse en tal caso es quién debe pagar oh, Leo, Leo en esta ocho. nota pronunciar la palabra gratuito <risa> nadie pronunció nada porque está escrita eh, pronunciar la palabra gratuito refiriéndose a la etapa del FPT <risa> qué forro. y estoy de acuerdo con Piñera en lo que dijo Hablemos de quién debe pagar, si paga el que usa el servicio o pagamos entre todos, los que usen y los que no. No creo que el fútbol amerite que todos paguen para que lo disfruten los que desean verlo por TV como sí si amerita, por ejemplo, la educación y la salud. Este tipo es un hijo de puta. Es, un, es una opinión igual me parece bastante extendida. Sí, sí. es el argumento del grupo Clarín. Bueno. ¿Te no, no, no, fue un comentario tipo Brancatelli. Eso es lo que dice Clarín. Al nieto. No, no, no. ¿Se acuerdan cuando cuando Ten puede desaparecer? Sí. sí. Eh, que sacaron toda una serie de comerciales institucionales y sí. el argumento central era este: "Nosotros te damos aquello que vos comprás y pagás" no otra cosa, y cuando crees dejar de vernos apagas la tele y apagas el diario y te vas. ¿Quién había dicho lo de los jardines? ¿Cuántos jardines se podía hacer con el fútbol para todos? Eh, Ay, Macri. No Creo que Margarita, Macri o Carrió. Ángela Leirán al parecer todavía no se dio por entendida que su trabajo consiste en comentar lo que sucede dentro del campo de juego y no en hacer proselitismo de los ideales feministas. ¡A la oh. mierda! Es una feminacia encubierta, dice Rodrigo Díaz. Vaya a saber las cosas que tuvo que hacer en un laburo no. predominantemente de tipos para llegar a donde llegó. No se metan con Ángela, le llenan la concha de la lora. Debe tener ciertos rencores guardados. ¿Qué les pasa? A estos ¿Qué te penotudos? pasa, Rodrigo Díaz? 333. <risa> Pero Para, y acá le responden. Encubierta no. Mirá la nota de la reproducción de su Twitter. ¿Eh? eh. Miren, Más aún, no se dio cuenta que solamente está allí por la cuota de género, no, no. dice el hijo de puta de, ya está en paz. Y se le pasa hablando todo el partido cuando apenas es un informante de campo. Informante de campo, este tipo estudió sociología, infumable. Paguen lo que quieran usar, Mamerto. ¿Por qué motivo yo debería subvencionarte con becota a con mis impuestos? ya tenemos a Garón Papapitecus. <risa> o Garón Papapitecus. Pitecus, que que eh, tiene un comentario canción, porque tiene los iconitos incluso, y hay que cantarlo, es, y ya lo ve, ya lo ve, para Brancatelli que lo mira por TV. Porque todos parecieran... que La grieta en este artículo agarra por el lado de Brancatelli y se quedó afuera por Gil. Por Gil. Sí, bueno, y sigue la discusión sobre si, bueno... ¿Estaba bien fútbol para todos o no? Dice, es un derecho adquirido tener fútbol gratis. Sí, que por cierto no era gratis, le costaba al pueblo una fortuna. Nah, nah. Y le responden. Era menos del 1% del PBI. 1 menos 1%. de tu vuelto comparado con la brutal transferencia hecha a favor del campo y las mineras. Ah, Mangastaldi. En, en mayúsculas, le responden de nuevo. Bueno, estimado, hable por Porota que seguro ella saca de sus nuestros ahorros y colabora. Jajajajajaja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Qué bronca, eso, de tu madre. ¿eh? ¿Qué? Aparte, aparte como que le dio la razón y saltó con cualquier otra cosa. Porque el razonamiento de la derecha es eh, random. No tenía la porota. Matías martín pesetero, fracasado. ¡Uy! Eso <risa> es una mentira. es una cosa y después te vendés por chirolas. Y tu pésimo programa que tuvimos que pagarte en la TV pública. Fantino al menos es digno, ¿no? ¿Quién dice es esto? <risa> Me gusta pesetero. Me mucho la palabra pesetero Importada de otro país Sin traducción Usada así nomás Una moneda que ya no existe Pesero Pecetero. Peseteros Con Z tenía que estar Peseteros Bueno eh, Arranca el fútbol grande de la Argentina La Superliga sí, Le pusieron un nombre de mierda Igual ya tenían rompieron el fútbol, Ya eh? tenían nombres malos igual. Está todo roto el fútbol. Perdí la cuenta de eh, cómo se llaman los torneos de y quién los ganó además. ¿Cuánto cambiaron todos los torneos? Han <risa> hecho unos viejos. <risa> no, pero es un quilombo, no, no, es, es una mierda, es una Están haciendo un desastre. Hay 45.000 equipos en sí, primera. Sí, sí, sí, sí, sí. Todo como Juan todo con los Jetes. Sí, eh, no se entiende. ¿Y así todo te quieren cobrar? Y encima ahora te van a cobrar por ver los partidos La puta madre Che, y este <ríe> sería TNT Sports, sería Quiero quiero averiguar Si la grita tiene algo que ver con Con los perfiles de los canales En parte, este sería el canal un poquito más Progre, por ejemplo No tengo idea Frente a Fox Sports TNT sí. Es como un negocio entre dos partes, ¿no? TNT y Fox internacional, son los, son los me dos parece. Sí, sí, son, eh, son los Time Warner eh, Y no sé cuál otra Ah, y la Fox, que no es, no es Time Warner O sea, el de la CNN y el de la Fox Pero, digo, porque está Gerard Elena, está Varsky que se hace el progre pues ¿Podría no ser aún como... peor? ¿Aún más rancio? No, no, digo, si este plantel dice Nosotros no somos tan tradicionales Y tan periodismo deportivo Machista, boludo Y qué sé yo Como es el del Pollo Viñolo, TNT es una opción pero para no, la no BC1. ¿Pero no los dos de lo mismo? Como que son dos canales, pero que los dos se arroparten y es los mismos planteles y eso, ¿o no? No, no, no, son equipos distintos. ¿Este es el de TNT y después hay en el fox en el de Fox? el de Fox está el Pollo Viñolo, está Puntita de la Torre. ¿Pero acá se dice sí. serán los relatores y comentaristas de Fox Sports? Sí, son la, es Sports. el mismo equipo. Para bueno, mí es el mismo. Son un equipo. ¿En serio? Sí. Ah, entendí todo como el objeto. Los dos canales que se crearon especialmente que se repartieron en partes iguales. No bueno, hay competencia. Y en los canales tradicionales de fútbol, bueno, sí. de deporte, ¿Qué, ¿qué van a pasar? ¿Hockey todo el día? Y ESPN, ¿esos? No pasaron sí. nunca fútbol argentino. No, no, no, los otros, Fox, los los que no van a estar dentro de este premium. Pero no pasaron nunca fútbol argentino. ¿De ningún tipo? la pasa en la Premier League? La B Metropolitana, el Ascenso. Tice Sport pasa la hora en el ascenso Y después si es bien pasa Cosas raras sí, Cosa rara, de Ajedrez, <ríe> póker <ríe> eh, Snowboard, campeonato sí, de snowboard Sigue sí, sí. en... sí, estando, como se llamaba el noticiero Sports center Sports center Y 59 y 49 Aparecían los datos de Sports center Hablemos de fútbol eh, Simplemente fútbol <ríe> Qué, qué cagada simplemente fútbol y el eh, tipo ese, ¿cómo se llama? El Kike, Kike Wolf. Wolf. Exacto, Kike Wolf dejaba que le hiciera esa pelota. 18.36, estamos finalizando este primer bloque del programa número 205 de la Tercer Armón. Viernes 25 de agosto, ya empezamos la... La producción dice, son dos equipos diferentes. La nota diferencia a los dos canales. Nos cae pedo desde el exterior la producción. Bueno, no, lo vamos a estudiar bueno. en el corte y después seguimos. Vamos a escuchar eh, durante todo el programa Canciones, muy original la propuesta de la producción que hace referencia a los eclipses, ah, porque mía hubo mía. un eclipsazo en que, se, que fue un eclipse como un eclipse total de sol pero que se vio en Estados Unidos, con lo cual... Y en el Caribe. ...repercutió de manera absoluta en el resto del mundo. Sí. No, había una transmisión permanente para ver el eclipse que estaba en otro lado. ¿Saben que el próximo eclipse eh, va a pasar de forma... O sea, el mejor lugar para verlo... ¿Va a ser acá? Va a ser la ciudad de Buenos Aires y La Plata. Se encargó de, de hacerlo saber el diario La Nación, que decía... ¿En el 2019 puede ser? Puede ser. En el 2019 el eclipse se verá en Argentina... Toda, toda, toda, toda la cobertura del eclipse Me encantó Así que vamos a empezar escuchando la pri, la canción fundamental de los eclipses en la historia del rock Que de hecho es la interpretó lugar. Bonnie Tyler eh, Mientras sucedía este eclipse el pasado martes Eso Fue increíble Que se llama Total Eclipse del Corazón O Total Eclipse of Heart de Bonnie Tyler Turn around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 Lying like a jolly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 I can do A total eclipse of the heart Once upon a time there was light in my life And now there's only love in the dark Nothing I can say A total eclipse of the heart A total eclipse of the heart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 El estado es responsable. diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca nunca nunca nunca La pulsiada, la revista del padre Cajade.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 Viernes 25 Desde las 11 de la noche Viva Elástico presenta el disco No es privado Y El Estrellero presenta Los Magos Centro Social y Cultural Olga vázquez 60 Entre 10 y 11 Desde la ciudad de La Plata Transmite Radio Nauta 106 3 en radio nauta está sucediendo Le tercer mundo okay. ya llega el diario del tercer mundo Una mujer murió en plena Diagonal 80 sí y habría sido al atragantarse con un alfajor. Qué bajón. Sí. Estaba de bajón, decidí. Sí. La muerte de una mujer convulsionó aún más el ya intenso tránsito en Diagonal 80 entre 4 y 5. ¿Qué? <risa> Lo importante, ¿no? ¿Qué? Luego de que la víctima cayera repentinamente, aparentemente como consecuencia de un atragantamiento con un alfajor que había comprado segundos antes en un kiosco de la zona. Salió corriendo rapidísimo, segundos después lo abrió y se atragantó. Sí. El operativo médico policial fue significativo, sobre todo esta nota descrita <risa> impresionante. Sobre todo cuando arribó al lugar la ambulancia del SAME. También conocido como SAME, cuyos profesionales nada pudieron hacer para salvarle la vida. Los médicos que llegaron al lugar indicaron Al ser citados por el diario El Día Que el cuerpo corresponde A una mujer mayor Mientras personas que fueron testigos De lo ocurrido indicaron que se ahogó Se ahogó con un alfajor Que no logró expulsar Tremendo Fue en, en El Día prácticamente En el diario El Día Ah claro, en la puerta del Día Por eso fueron citados por el diario El Día Muchos claro. vení para acá okay. No podía creer que... Médicos citados por el día del ...tuvieron una noticia en sus narices. Eh, en su o sea, garganta Le temo, le temo de manera brutal a la muerte absurda. Como, como, es el, como estar es comiendo caso. un alfajor. Como estar comiendo un alfajor y atragantarte. Como que se te cae un balcón arriba de la cabeza. <risa> Hubo dos noticias más que no fueron seleccionadas por la producción... por una cuestión de, de saturación. Sí. Una, que se murió en Mar de Plata un chabón comiendo un sándwich... Atragantado y también Atragantado Y, y otra en Rosario Que una chica estaba atajando Y se le cayó un arco encima Y se murió Ah, sí, ocho años Y también se le cayó Ahí tenés un, tres muertes no, absurdas no, árbol En una semana Arrobo en la semana. cabeza motociclista Me pone me ponen en, en el abismo De la vida y la muerte Y, sí. y de lo... Te dan ganas de quedarte la, en tu casa Sin que pase nada La insoportable levedad del ser Vos le tenés miedo a la muerte Absurda Absurda Pero Onda ¿Voy a comer despacito porque ponerme a traganto o así en general? No, no, no. Es un miedo. ¿Lo, ¿lo viste a Manu comer despacito? ¿Alguna no. vez? Existencial. Yo me acuerdo cuando me dijeron ey, ey. por primera vez del caso de una persona que murió atragantada con un hueso de pollo. Mm. Por lo perfectamente el momento y el lugar. ¿Lo viste en vivo? No, no, no. Me... Ah. Tal persona se murió así. ¿Cómo se murió tal persona? así <risa> Atragantada <risa> con un hueso de pollo. Tenés y fue que la técnica de... El momento en que, a mis cortos siete, ocho años o nueve, dije, una persona se puede morir atragantada. Yo me puedo morir atragantada. Y me agarró un cagazo importante. Es una muerte terrible. Las espinas. Es a las asfixia. espinas del pescado también me dan Miedo. Pero Disuelvo el pescado en, el, en, en mi boca una, Pero lo de la espina para mí, mí no es más mito carajo, para mí más no me gusta no. no te morís con una espina de pescado No, no, con una, de, las gran, de las grandes sí no de la espinita, y, no, ¿Cómo, del, ¿cómo te, te va a tragar una rusa? espina no, de no las grandes? No te tapa tiburón, las vías No te tapa las vías De última se te arma una carpita que no se cierra Pero no vas a poder respirar igual me parece No sé, no, son sociólogos igual la, que yo ¿Saben hacer la técnica del...? Tiene un nombre, ¿no? Bueno, hay que hacerla, hay que aprender a hacerlo ¿Vos sabés? No, pero hay que aprender a hacerlo. Acá en el Holga seguro hacen algún trivia, a ver si trivia sabe ah, todo. Trivia sí. Está no, la de pregunta. RCP y la esta que no sé cómo se llama, que es la cuando tenés ¿En? que agarrar a alguien de atrás. Sí, tiene como un nombre, y un y nombre y de el... un alemán, ¿no? Como Sí, la... sí, sí, la técnica del Wunder. Sí, del de la Bundesliga. <risa> Eh, yo tenía, hice el curso de RCP me dijeron una tarjetita O sea que sabes revivir a alguien No, sabía porque la tarjetita duraba un año y hice, <risa> Hace 12 años lo hice Ah, caduca Caducó ¿Lo hiciste con un muñeco o sí, con una persona? Sí, fui al centro cardiológico no sé qué En la ciudad autónoma de Buenos Aires ¿Se puede preguntar por qué o es muy íntimo? Fui con la escuela <risa> Hace no es, 12 no es, años no es, no es muy íntimo, es, es público <risa> Eh, sí, y con un muñeco todo, ¿Y estaba piola. Lo único que me acuerdo es que lo primero que hay que hacer, ¿hm? ¿Qué es? Mantener la calma. Sí, bueno, y después <risa> llamar a la ambulancia. Llamar a la ambulancia y tenés que claro. no llamar, no llamar la voz, sino designar a alguien del público que la llame. Ah, porque vos sos la, el RCP. Claro, vos sabes hacer RCP, entonces tenés que decir, si "Yo sé hacer RCP." hacerte, tenés hacerte ver, tenés que hacerte ver. Sí. Y después decirle a una persona eh, No decir llame una ambulancia Tenés que decir vos a ah, una persona y decir vos Llama al 107 Bien, bien. así, así. llama al 107 Llama al, al 107 Por favor, nah, no, no hace después? falta Y no, después, el tercer paso El resto me olvidé <risa> No, para no, mí pero... es algo que da paja hacer el curso de RCP <risa> sí, O sea, sí. decir que paja Pero después, <risa> ponerle que estamos nosotros tres acá Y uh -huh. le pasa algo Estamos en otro lado y Fernanda, a le... ¿sabés hacer RCP? No No Ahí está. ¿Ves? Total Tenemos madre. cuatro personas y ninguna sabe Y es un amor de muy boluda sí. Que te, te apuesta que es muy fácil salvar también sí. Debe ser Si sí, es verdad, tendríamos que saber todos RCP Lo que es ser más peligroso es que es obvio Que si, si Patty se empieza a infartar ahora <risa> No va a pasar igual <risa> Le vamos a empezar das a el trago al caramelo No es que vamos a hacer No, no sabemos RCP, RCP, vamos a llamar a la no que vamos a empezar a golpearla en el pecho <risa> Como gorilas <risa> <risa> Provocándole una muerte segura Por traumatismo. Vamos a ir, ir presos por violencia género. Yo haría eso, le empezaría a golpear el pecho, ¿entendés? Donde creo que, que está el corazón. Por eso hay que saber. El mal RCP debe ser peor que el no RCP. No, seguro. No, es que si no sabés no podés tocar. respiración boca a boca. Es como tac, tac, tac, ah. tac, tac, tac. Bueno, algo tac. aprendiste. ¿Qué? Hay una, hay una manera de poner los, los, los, las, las manos, manos ¿no? sí. y tenés que apretar fuerte, fuerte sí. como electroshock, así, <risa> ¿Y Yo vos? le haría como el, el golpe de los tres dedos de Kill Bill. <risa> <risa> y efectivamente, en 10 segundos se muere. Camina y después se muere. Tengo que esperar 45 años. A ver. No, tengo 45 años, los puedo esperar. Arengó Massa en Tigre. ¿A Sergio... Cancherio? Sí, Cancherio. No, malísimo como, como... Sergio Massa reunió ayer en Tigre a los candidatos a legisladores nacionales y provinciales y municipales de un país para arengarlos con el objetivo de buscar un octubre en octubre un mejor resultado que el de las PASO. Pero la frase que, co que se comunicó en el encuentro que fue cerrado a la prensa pareció destinada a despegarlo del veredicto de las elecciones generales. A mí no me van a correr del camino de pelear por el país en el que creo. Tengo 45 años y los puedo esperar, dijo el tigrense. A cargo del cierre del encuentro, Massa definió un país como una fuerza independiente que representa a la clase media, pero también señaló a sus candidatos que el discurso debe apuntar al trabajador, al que se hace de abajo. más a tono con la peronización que le reclama un sector de su fuerza. El tigrense también buscó reinterpretar el resultado de las PASO. Dijo que cambiemos y Unidad Ciudadana se repartieron... 3,5 millones de votos cada uno, pero que hay como 12 millones de votantes en la provincia la pelea de octubre es por los otros 5 millones de electores. A ellos, pero en particular a los 3 millones que no votaron, apuntará un país en su campaña. El segundo tramo estuvo dedicado a instruir a los candidatos en la comunicación segmentada vía redes sociales Mirá. que el macismo intentará aplicar para octubre vamos, tras comprobar el éxito que el PRO tuvo en ese campo tanto en la campaña de 2015 como en las recientes pasos Sin esto Stolwizer, que ayer se reunió con expertos internacionales en la lucha de la anticorrupción, el cierre fue para masa y la promesa de resiliencia de un país. No nos van a correr de la cancha, vamos a seguir. Qué bien lo de la Search comunicación masa. segmentada. como gana Facebook, ¿no? Como loco. Sí. Con las PASO. Sí. La general, bueno no lo género. estaban haciendo, es raro eso. Eh, yo vi unos que informes no que decían que Unidad Ciudadana y Cambiemos empataron en trabajo y presencia y alcance en redes sociales de esa campaña y Massa corría muy, pero muy, pero muy por detrás. Más por detrás que lo, los números en las elecciones arrojaron. O sea... ¿Peor? desproporcionadamente por detrás. No tuvo o un trabajo fue, planificado. No le fue tan mal en las elecciones comparado claro. con lo que le, le fue en las redes sociales. No tuvieron un trabajo coordinado ahí. Y bueno, bueno, tampoco es que segmentar por este te te salva, es un trabajo acompañado de una campaña. Eso claro, está es frito un... para mí. ¿Eh? Está frito mazo. Para un, toda la vida. Como un pescado. Para estas elecciones? Parece ser como un pescado frito. Va a perder 4 puntos. Y ojo que vengo a filadísimo con los pronósticos. Mm, no sé tanto. Para mí va a perder, pero no sé si tanto. ¿Cuánto sacó? 11. 16. Hicimos <risa> con los números. ¿No sacó 16? No, no tengo guarda, ni idea. ¿Hace no no de tanto? Sí, tanto y lombo con los números que no. Sí, no, no sé. ¿Qué pasa? ¿Cuándo gana Cristina? El lunes supuestamente dan los resultados. Me eh, me pareció muy mal realmente muy mal. que Me peleé con mi papá por esto. Que hayan difundido <risa> una elección en un off de récord en el Diario de la nación salió ayer en la nación Fuentes del gobierno aseguran ah, sí, que la sí, elección la ganó Cristina por un puñado de votos me parece que Estoy bien con romper algunos límites de un lado o del otro no soy un republicanista ni me acuesto con republica a dormir pero hay instituciones sagradas y una de ellas es el voto popular y tu papá que te decía que dejemos de matar gente en venezuela <risa> ¿Querés que te diga la verdad? Eso es lo que me decís <risa> <risa> Tenemos más canciones de eclipses Porque la vida es un eclipse eh, Un temón del disco Honestidad Brutal de Andrés Calamaro Eclipsado <risa> Clavada en el costado y yo Todo me resulta complicado Eclipsado por tu brillo dorado Por eso estoy piezo frente a una luz extraña Con los ojos abiertos como un dos de oro Mahoma ya se fue a la montaña Se fue para encontrar algún tesoro O un eclipse en el Luna Park l'eclipse de alta mar. Parece que perdí la visión del tercer ojo y los otros dos no quieren mirar, mirar el eclipse de frente sacando pecho a un mal trecho. Voy a tirar la manteca por la ventana e invitarte a caminar por el techo. Hasta mañana. Hasta mañana cuando te llamé de nuevo Desde cualquier arte teléfono rojo Miré tanto al eclipse como pude Que perdí la visión del tercer ojo De nuevo voy a quedarme a mirar La luz de la luna brillando en el mar los ojos rojos de tanto fumar, la pipa de la guerra y de la paz en el eclipse de Luna Park, eclipse de alta mar. Eclipsado por la madrugada, sigo despierto sin hacer nada. Lástima del látigo invisible Soy tan sensible A tus latidos Mis amigos Están todos dormidos Y yo me olvido Que es imposible Que es imposible Que los dos planetas vuelvan a chocar Eclipse en el Luna Park Eclipse de alta mar De alta manera. En el aire, FM 106.3. Es un aumento que va a estar en torno al... Habrá que escuchar también la otra campana. No Cuando el derrame llega, todo estamos todos muertos. Centro Social y Cultural Olga vázquez Ciudad de la Plata. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. radionauta.com.ar radio está sucediendo le tercer mundo estamos bien los 33 internan en un psiquiátrico al minero al minero que escribió la nota que alivió al mundo. No, no, el contraste. José Ojeda, el minero de Los 33 de Atacama, que escribió en un papel el famoso mensaje Estamos bien en el refugio Los 33, está ingresado en una clínica de Santiago para seguir un tratamiento psiquiátrico. Omar Reigadas dijo hoy que su compañera lleva más de dos meses internado en un centro médico de la capital para tratar los problemas psicológicos que le afectan desde 2010, cuando los 33 mineros sobrevivieron 70 días atrapados a 700 metros de profundidad en una mina del norte del país. ¿70 días fueron? Una locura. ¡Qué guasada! ¿Tenés claustrofobia? José Ojeda fue el séptimo minero en ser rescatado el 13 de octubre de 2010, aunque es más recordado por ser el autor de la nota que dio la vuelta al mundo anunciando que los 33 obreros estaban vivos. El, fue el, el autor del dicho, porque quedó quedó como sí. dicho popular, estamos bien los 33. Estamos bien en el refugio los 33, como siempre, es una tergiversación. y Pero en el refugio el es muy específico. El dicho popular tergiversa. Sí, sí. el textual es que lo tiene que descontextualizar Para ser dicho tiene sí, que estar sí, descontextualizado de estamos, El textual es Estamos viendo en el refugio de los 33 Según Reigadas Que habla a menudo con Ojeda por teléfono Su compañero no se ha recuperado Del impacto psicológico Del prolongado encierro en la mina A lo que añaden otros asuntos personales mm. Mm. Sospechoso la semana pasada se supo también que Mario Gómez, el mayor de los 33, sufre una avanzada silicosis. ¿Qué es eso? Que lo obligará a utilizar de forma permanente una máquina de oxígeno para poder respirar. El, el terrible derrotero de los mineros. Ahora, ¿algo de esto tiene que ver con lo que le pasó? ¿O simplemente cada cosa que le pase a uno de los mineros claro. pasa en noticias? Murieron los sí, todos a, los mineros. Acá dice ah, que sí. Acá dice tuvo que sí. un nieto, el, el que salió el número 24... Qué, qué bárbaro esa noticia. ¿eh? Yo creo que Trivi la siguió con mucho... Me lo imagino siguiendo la noticia de los mineros. Minuto muy... a minuto. No, dice que no, no, no, no le importan por los porque, seres humanos porque... si estás jugando con la, con por... la geografía. Le claro, la geografía vos sola. uniste mina con Trivi, pero faltaba el tema de la humanidad. Chile, porque lo tomamos de Chile también. Y... Chile, y porque es largo y fino. <risa> es una metáfora del mapa chileno. <risa> pero... Eh... ¿Se acuerdan que estaba el Arturito, el, el, la cápsula con la que lo sacaron? Sí. Que estaba expuesta en, expuesta en la plaza de Chile, de Santiago de Chile, ah. qué sé yo. Fue todo un suceso. Y fue... Y estuvo, eh, bueno. Estuvo, estuvo, estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo, estuvo en vilo bueno. <risa> al país, estuvo en vilo al país. Sí. Y a nosotros también, a vi, sí, está, era sí. como seguir qué pasaba con los mineros. Porque era como, se van a morir, es obvio que se van a morir. Y no se murieron. Yo lo que me acuerdo es la cantidad de tics que tenía Piñera... Como que estaba muy nervioso con el asunto Y cuando hablaba tenía muchos tics Aseguran que el celular Contiene más gérmenes que el inodoro Más gérmenes que la mierda Puede ser la nota <risa> El título Un estudio reciente reveló que En los teléfonos de los estudiantes secundarios Que ven a la Olga Vázquez Conviven más de 17.000 copias De genes bacterianos Copias Algo más de 10 veces más bacterias que la mayoría de las tablas de los inodoros, no incluyendo las de Luca Vázquez. Científicos de la Universidad de Arizona comprobaron que los aparatos móviles son mucho más sucios de lo que piensa la gente. Y teniendo en cuenta que un usuario promedio revisa su dispositivo unas 47 veces al día, son muchas las posibilidades para que los microorganismos se muevan desde sus dedos al teléfono. Yo lo toco mucho más que veces al día. Sí. La gente utiliza sus teléfonos celulares incluso en situaciones donde normalmente se lavaría las manos antes de hacer cualquier cosa. Y por eso los aparatos tienden a ser bastante asquerosos. Puede ser. Yo, por ejemplo, cuando hago pis parado... ¿Qué? ¿Me permito, me permito el siguiente comentario? ¿Por qué la aclaración? Que se haya sepisentado también. Sí, también se sí hago pisentado, me parece bien los sepisentado. Pero cuándo se sepisenta para para vamos a ir por ahí? Solamente cuando para el completo lo primero. <risa> cuando opisen un minitorio, así si es que esa es la palabra, ¿y cómo se dice? Minitorio, ¿no? Te eh? digo minitorio. la N. Minitorio. A ver. Oh. No, bueno, les creo. <risa> bueno, min ¿qué pasa? Eh minitorio con N, toma. De la micción relacionado con ella. Pero urinario. se dice migitorio. Muy bueno, lo dice No, madre. min -gitorio. Se dice min-gitorio. Eh, usa usa el celular, celular mientras meo. Pero en mi casa, a veces... Ahora creo que he perdido la costumbre. Hago a pie sentado. Trivi levanta la mano. Siento que ya lo esto con Trivi. Sí, posiblemente al aire. Me parece que sí. Pero igual, ¿qué tiene que ver esto con el celular? Que meo con el celular en la mano. ¿Y te lavas las manos? Eso es lo que está preguntando la no, nota. No, acá lo que dice la nota es la gente antes de tocar algo, después de mear se lava las manos. Yo no me lavo las manos para tocar el celular porque lo estoy usando mientras meo. Por eso, lo está llenando de gérmenes. Sí, no lo meo igual. <risa> no, <risa> ¿Qué clase de aclaración? Bueno, me pareció que podría ser falta. Yo, la... yo también lo uso cuando meo parado. <risa> La, la piel humana está naturalmente Cubierta de microbios Que normalmente no tienen consecuencias negativas Para nuestra salud Y todos ellos pasan a los dispositivos móviles Cuando tocamos la pantalla eh, No es un lado femenino me ha sentado Acá estoy diciendo Es humano ¿Quién te dice eso? Twitter, desde Araguayna Segan <risa> <risa> mensajes el hecho de tener estos microbios en su teléfono No lo enfermará automáticamente Dice Wittier Aunque siempre es mejor no dejarlos entrar en tu sistema En tu sistema Android La forma más fácil de evitar algunos gérmenes Es evitar el uso del celular en el baño Coinciden Martín Y Wittier Llegar un teléfono celular al baño Y luego salir con él Es algo así como entrar, no lavarse las manos Y luego volver a salir ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> Explica como el orto Martín. Otra forma es limpiarlos con un paño de microfibra suave nah, o usar nah, una nah. combinación de 60% de agua y 40% de alcohol. Salí, Mierda, pero esto salí. es un, una un libre Mezclar los ingredientes juntos, sumergir <risa> un paño en la solución y luego limpiar el aparato. No. Lizoform tiene que introducir al mercado de... de, de antibacterial Algo para limpiar el celular sí, Qué seguridad sí, sí. que me da el Isoform sí. Oh, 99,9% <risa> Siempre me pregunto por qué Una ¿Qué seguridad, una seguridad me, me genera como que si tiro el Isoform en cualquier lado eh, Voy a matar a todo Ciertos usuarios eh, responden que también hacen pis sentado Bien, bien Acá Trivi se suma al equipo a hacer pis sentado No nos confundamos Que no se confunda Santiago no hay que identificarlo como algo que no tiene nada que, que es femenino va a ser pisentado o masculino va a ser pisparado, es una cosa totalmente falsa. Por los dos lados. Que las mujeres pueden ser pisparadas, hacen un quilombo, de la puta madre, pero lo pueden hacer. No. Yo cuando era chiquita con un grupo no. de amigas queríamos aprender y lo intentamos, pero no no, no no no lo no lo intenté en sus casas. Porque no, no no, no. en el odio que poner que era. No, no lo prueben, no marquete, lo prueben. No, no pruebe. La capi chorrea, ¿no? Por capilaridad como citato por Sí, sí, no, no, no, no funciona, no funciona. Ah, se arma un, una cascada <risa> en las piernas, ¿no? Como que no No puedes no direc no direccionar, no puedes no direccionar. ¿Y? pero se propulsa, se despega del cuerpo? No, no, inevitablemente por capilaridad va pegado a la no, pierna. No, el tema es que no lo puedes direccionar, entonces te, por ahí capaz también te meando Ay, el piso. Meando fuera del tarro. Claro, meando lo que se dice, meando <risa> fuera del tarro. Bueno, well, también hay una cuestión ...que tiene que ver con esto... ...y yo recién la pensé... ...pero no iba a decir... ...pero la, me parece que viene al caso... ...que es... ...lo mucho que los varones... almear parados... ...nos meamos... ¿Cómo? ...los pies... ...no quiero que me digan... ...eso sos vos nada más... ...quiero que se hagan cargo todos y cada uno de ustedes... ...incluso los oyentes varones... ...de lo mucho que nos meamos... ...los pies, las manos el cinturón, <risa> ah, pero son un... el Entonces, pantalón. No le, no le funciona a nadie, me ha Todo nada. meado, todo meado. Ah, ¡Qué asco! Trivi dice que sí. Manuel, ¿te me meás el cinturón? No te das el boludo, me, Manuel. Me, me, los pies no. <risa> <risa> ya los pies mucho. Ya los pies no. Pero el, pero el cinturón y parte de la entrepierna. <risa> <risa> ¡No, no, no! Me dan, hay, mea, gotitas, mea, mea hay gotitas, gotitas Parece Salta que terminaste de mear lo... y no terminaste de mear No, no, no, no, me no O terminaste terrible. de mear, pero hay ahí Como una cosa que queda en reserva no, y está. Por eso hay que mandarle saludos a Saku eh, Y no hay que olvidarse de hacerlo bien Hay que limpiar, como dice Martin y Wittier Hay que limpiar el aparato antes de salir del baño claro. <risa> Pero el chorro a veces sale, también sale medio de... Como que estamos, ¿no? Es la tinelización <risa> sí, sí. de la tercera mundo. No, mondo. pero yo no puedo creer que entonces lo sigan haciendo si, con, con ese nivel de ineficacia. Nos no, hacemos cargo, no, nos hacemos además cargo. Además es una cosa lúdica. <risa> no, bueno, basta, va. <risa> en, el, hay, en los mengitorios de los bares hay, <risa> hay tiro ¿No al blanco. cosa lúdica. Hay tiro al blanco. es lúdico. Esto ya está al borde. La reivindicación de la lluvia dorada. Ma acá otro gente dice todo chorro salpica por más prolijo que sea. Ahí está. Me sí. sentado es más higiénico, depende del baño. Bien, bien. Yo Hay baños donde no te podés sentar. Yo me no. he sentado cuando además defeco. Solo solo ahí. Sí, en esos casos, que no son los menos, ¿eh? Ah, vos haces hacés combos? Sí, siempre que <risa> Bueno, vamos. <basta>. Cerremos <risa> acá. Un dicho, hay un acá. dicho de <risa> De una persona, de la hermana de una persona que conozco que es Es un dicho impresionante Que ver, es el, que, por, caga, por el que caga mea Listo, mando un tema es, no? verdad, es, es, verdad, verdad. es verdad, es verdad El que caga mea la <ríe> <en la gran ríe> <de locos. ríe> Como verdad, como Vamos a escuchar dos canciones que se llaman Eclipse Y una es de, de Beta Band Y otra es la de Pink Floyd, que cierra Dark Side of the Moon, que es un disco entero casi dedicado Al eclipse. a un eclipse. Y yo le quiero dedicar estas canciones a mi gata Eclipse, que aunque ya no está con nosotros, se llamaba Eclipse. ¿En y... serio? Sí. Ah, ¿en qué momento tuviste esa gata? Y cuando era chica. ¿Tenía ¿Cuál? algo como como media cara negra y media cara blanca? Que Tenía me era bl era blanca y negra. Ah, mirá que va. No, no, no, así, tan, no era un eclipse personificado, pero era blanca y negra. Es una metáfora todoterreno el eclipse, eh. <risa> Para Eclipse, donde quiera que estés. The people asking questions to the people with the answers. The people with the answers are the people with the questions. So the people with the questions ask the people with the answers. The answers won't tell the people with the questions the answer So the people with the questions they ask the people with the answers But the people with the answers won't speak to them Because the people with the answers deem the people with the questions Just a little bit already hardy to speak to I'm a man that likes to be alone I'm a man who likes to think alone and sit alone with, with a book. book. columna vertebral de este movimiento, Nicolás Trivi. 1919 19 en toda la República Argentina, estás escuchando el Leter Sermón por el aire de Radio Nauta y se viene el momento de, como dijo la artística, la columna del señor Nicolás Trivi que ya está en, entre nosotros en esta mesa. ¿Cómo estás, Trivi? Hola, ¿cómo va? Bien, acá andamos, todo en orden. Tuviste una polémica. ¿Cómo, ¿Qué afilado que estás en las redes sociales, Trivi? Estoy ahí como, sí, muchos dardos venenos Porque tenés eh, esta cuestión que nosotros eh, en general repudiamos, pero que en tu caso sí. aplaudimos. Sí, es, es un misterio cómo el funciona. Extraño, el, el extraño caso. caso de las redes sociales... Eh, espejo de Trivi ah, sí. de, del, del vínculo entre Twitter y Facebook que está prohibido para el resto de los mortales, salvo para Trivi salvo para sí. mí. que wow. les funciona bien y no solo te funciona bien, sino que sabés manejarlo, incluso en los casos en que funciona como el orto, como cuando haces una encuesta sí. con tres opciones en Twitter, se traslada a Facebook sin opciones y la gente comenta desesperadamente si, sí, eso es un fenómeno muy extraño y lo regulas o sea, terminás con encuestas totalmente distintas en dos redes sociales sí, sí, no, son cosas que impredecibles lo que hice fue eh, desactivar los retuits que me, que me ah, reproduzca que no te... Sí, bien, podés ser un bardo y daba para cualquier cosa. Yo lo quiero retweetar a Quintín, por ejemplo, y claro, no puedo. Claro, porque claro, la gente entiende cualquier parado, cosa, no, claro. claro. Pero bueno, eh, qué sé yo. Vivís en dos mundos. Sí. Sos un community manager autogestionado. <risas> autogestionado. Sí, sí. Así es. Bueno. bueno, y ahí en las redes sociales escribí eh, siempre bardea a la banda del invierno. Y ayer se pasó un poquito de la raya porque... Eh, Decirlo literal a tu, tu tweet. Lo tengo que buscar pero eh, ante la cuestión de la humedad yo de, de, destacaba una diferencia de actitud que es la de quejarse en la de quejarse o la de tomar esa situación asiaga, como es la de una humedad galopante como la que estamos viviendo y transformar en un nicho positivo como es el de tomar cerveza que es algo que, que, que algo a mí, propio de la banda del verano no, no necesariamente, pero mm. sí el hecho de sí buscar una excusa para tomar una birra y no y no para quejarse, me parece una actitud. Pero eh... vos pusiste show a, a la banda del invierno. No, yo no lo puse. No, no, yo dije que se quejan. <risa> el no, llora no. está o sea, como, qué ya... me da, qué me da, no sé sabe, qué, pero que es, se es esta esta pavada, de que la birra pertenece a la banda del verano. No estoy diciendo eso. Bueno, más bien. o menos. Lo polémico es el tema de reivindicar la humedad. no tampoco estoy reivindicando la humedad. No. Trivi, trivi, una actitud es que, frente a la humedad. Si, no estoy diciendo nada. Una actitud veraniega frente la humedad. Es una cosa impresionantemente día de chamullera. Y hoy, también. Qué mal que los veo, che. <risa> <risa> disfruten, disfruten los primeros momentos así para tomarse una birra Este es el momento del año en que el de la banda del verano se come el viaje de que se acabó el invierno. ¿Y sabes qué? Sí, no es Está cagado Eso no pasa. en octubre, trivi. Cagado de frío en octubre. Eso viene pasando muy fuerte. El año pasado esta fecha en particular hizo, fue el me acuerdo porque fue el día que vino Linera y hacía mucho calor, sí. y yo lo festejé mucho, y después me comí un mes de septiembre, <risa> espantoso. Septiembre es bravo, septiembre suele ser no un año que hubo un noviembre helado, pero muy sí. frío, una cosa que nunca terminó de arrancar el verano, hasta abril del año que viene, prácticamente, sí. que una locura. Es muy típico de la banda de verano comerse el lambague. Sí, sí, sacar las ojotas, sí, sí. eh, la mallita para ir al chino. En este sí, caso, Trivia sacó la... La musculosa. Sí, hoy me vine con una musculosa porque vamos a hablar de básquet, en realidad. Traje una camiseta de básquet. Preséntanosla. Es una camiseta del, una foto, del bueno, bueno. Club Uño, Unión y Progreso de Tandil. Sigue la competencia. Eh, y como tiene que ver con una un eje que está atravesando esta columna, que es la reivindicación de todo lo que tiene que ver con Italia, eh, <risa> tiene los colores italianos porque es del barrio de Villa Italia de Tandil. Eh, es una camiseta muy bonita. Y bueno, tiene que ver con, porque hoy vamos a hablar de básquet y, y tiene y, y la cuestión de la unión y de la unidad eh, Está ahí como muy presente en esta historia que vamos a contar En Branson hay un club progreso, pero que no es unión ni progreso, sino atlético y progreso que tiene los mismos colores ¿Y también es de la colectividad italiana? No, ah. hasta donde tengo entendido no Eran los bueno. colores de mi, mi equipo de la secundaria, llamado Sapucai, fútbol club <ríe> Ah, <la> miércoles Sapucai <ríe> Sapucai bueno no los sé. colores que co sin colores que combinan mal Porque de hecho son los colores contrarios en, sí. la, en la escala el rojo y el verde Siempre combinan como los ojete Yo no estoy tan de acuerdo Pero bueno, puede ser <risa> El palestino por ejemplo de Chile tiene ese color Sí, bien. el problema del palestino es que además tiene negro Y ya hay un cuarto color, camiseta con cuatro colores Le tenés que poner mucha onda sí, sí. Pero bueno, eh, entremos ya directamente En la, lo que tiene que ver con la historia que les vengo a contar Por favor, por favor. El otro día fue 20 de agosto Se cumplieron Eh, 27 años de la final del Mundial de Básquet de 1990 que se jugó en el Luna Park. Mira, oh. mira cuando yo nací había un, un, ¿Un Mundial, mundial de, de, básquet de Básquet muy muy particular porque fue la época que estaba empezando la Liga Nacional de Básquet, entonces fue un el quilombo la organización. No, no y vos ¿Con... naciste el 20? El 17. El 17. Ah, bueno. ¿Con sede en Argentina se jugó el Mundial? Se jugó ahí. Sí. Eh ¿Es que no teníamos Liga Nacional de Básquet? Se armó, se arman esa época. Qué nueva es relativamente nueva, sí, con, con esa estructura y todo. Pero bueno, esa es otra cuestión, no, no, no nos desviemos mucho, porque si no, no terminamos más. La cuestión es que... Bueno, te no estoy No, no, en serio, no quiero ser mala onda. Pero... Bueno, la, sí. la materia de Nicolás <risa> Trivia. No, no quiero ser mala no, onda. No, verdad, vez... Pasa que con los paros, que yo no tuvimos tantas clases. Tal cual. Esto en no, hay que terminarla como, como sea. Como sea, esto entra en el examen, a ver. Resultado de la final de básquet 1990, noten para el parcial. A ver. Yugoslavia 92, Unión Soviética 75. Uy, Uy qué, qué terrible. Un resultado. Tremendo, <risas> 1990. 1990, pero... 1990, así, no. se Ucadísimo. estaba yendo toda la luz. Llovía misiles. Carajo. Eh, la Unión Soviética jugaba sin jugadores lituanos, que es como que sin ju jueguen... No nada. Claro, porque el, los lituanos siempre fueron los buenos en el básquet de la Unión el, Soviética. No, no tenía. Porque ah. fueron los primeros en irse de la Unión Soviética. Y son, claro, ya en esa época... No, todavía creo que no se habían ido, pero ya había quilombo ahí. No sé bien qué pasaba, pero la cuestión es que no jugaban. Y el tema es que Yugoslavia tenía un equipazo con grandes jugadores que ahora lo vamos a mencionar. Entre ellos, las estrellas eran un tal Dracen Petrovic, que era croata, y eh, Vlade Divac, que era serbio. Eran todos yugoslavos, pero cada uno... La gran Yugoslavia. Exactamente. La cuestión es que en una época que ya Yugoslavia se estaba empezando a ir a la mierda, eh, el mariscal Tito había muerto 10 años antes, época de perestroika, ¿no? de hielo, los yanquis operando muy fuerte... Y empezaban a aflorar las tensiones nacionalistas que habían estado ahí eh, dando vueltas en, en todo lo que era Yugoslavia y cada vez con más fuerza, ¿sí? Uh -huh. La cuestión es que salen campeones, los locos, empiezan a festejar, qué sé yo, la hinchada, no sé había quién habría... No, no, los yugoslavos. Ah, los yugoslavos. Yugoslavia que tenía un equipazo. Ahora vamos a hablar del, del equipazo que tenían. La cuestión es que eh, estaban festejando y aparece un loco de la hinchada con una bandera de Croacia, ¿sí? Uh... Me dio a pudrirla, Opa. empieza a agitar la bandera, qué sé yo. ¿Un servicio? Un, un, no sé, no se sabe. Ah, no, un jugador. No, no, no, un tipo, un hincha. Qué bravo. Y este muchacho, Vlade Divac, que era serbio, va y le saca la bandera y se la tira a la mierda, se la pisotea toda y ahí se recontrapudre. O sea, no, no pasa nada en el momento, no es que se cagan a trompadas ni nada, pero... ¿Cómo lo, dejaron, con entrar? ¿Cómo lo dejaron entrar? Y no, imagínate qué sé yo, era un partido de de básquet con un montón de gente. En el Luna Park. Esto pasó en el Luna Park. En el Luna Park fue el teatro de en donde se representaron la, la digregación de la Yugoslavia en diversas repúblicas. Exactamente. Qué impresionante. La cuestión es que ahí se rompe la relación entre... Eh, Drassen Petrovic y este Dibach, que eran dos grandes amigos que estaban en esa época jugando los dos en la NBA es la época donde eh, la NBA se empieza, y el básquet estadounidense se empieza a abrir un poco a lo que es la FIBA ¿sí? como para explicar la FIBA es la Federación de Básquet Internacional, como la FIFA eh, y le, los Yankees siempre estuvieron medio con un pie adentro y otro afuera de la NBA, de la FIBA porque ¿sí? con ellos solo los alcanzaban Y claro, porque son los mejores, porque juegan con... De hecho, un... ¿puede ser que eh, no llevaban buenos equipos, por ejemplo, algunos claro, campeonatos claro. internacionales? Claro, hasta ese momento, eh, en Estados Unidos participaba con jugadores universitarios. Claro, claro. Vos tenés, en Estados Unidos tenés el básquet universitario, que sería como el básquet amateur, que es de gran nivel igual. Y de ahí, los mejores son los que terminan jugando en la NBA. Un poco. Que juegan la... en un mundo aparte, claro. porque juegan incluso con otras reglas O sea, son prácticamente las mismas Pero eh, la línea de tres está más lejos Juegan más tiempo, es otro nivel atlético eh, Y bueno Los locos no, no jugaban los, los grandes jugadores de, de la NBA No jugaban y empiezan a jugar Más o menos para esa época Por eso es el, es el momento medio de internacionalización De la NBA Donde empiezan a aparecer jugadores eh, Europeos sobre todo Que empiezan a jugar en los equipos de la NBA Y entre ellos estaba Vlade Divac jugando en Los Ángeles Lakers y eh, este Petrovic jugando en Portland y después va a terminar en New Jersey. sí Poster En esos años es que después aparece eh, como bisagra de la historia del básquet del Dream Team, en el 92. sí Pero ahora vamos a hablar de eso. No me lo contestes ahora. Bueno, la cuestión es que estos muchachos eran muy buenos. Y Yugoslavia era una potencia del básquet de esos años y de toda la vida, en realidad. Eh, habían ganado el oro olímpico en el año 80, en los Juegos Olímpicos del 80, que son juegos muy particulares porque son los de los del boicot de todo el bloque occidental, pero le ganan la Unión Soviética de, de visitante, digamos. Eh, después habían seguido, sido subcampeones olímpicos en el 88, ¿sí? en esos años. Eh... Y después ganan el mundial del, del 90, de hecho es la selección que más mundiales de básquet ha ganado de todas, eh, la última eh, el último mundial nos lo ganan a nosotros, en el 2002, oh. una final muy polémica que Argentina venía de ganarle a Estados Unidos, bueno, era Yugoslavia pero no del todo, porque de todavía Serbia. estaba en transición de hecho fue... en otros ya fueron separados, me acuerdo claro, en el 2002 mundial. juegan, nos, nos ganan a nosotros y en el 2003 aparecen, una leche teníamos nosotros sí. pero en realidad de nombre, porque lo que pasó fue que eh, en el 90, 91 se empieza a dar todo el proceso de secesión de Croacia y de Eslovenia primero guerra, tiro para todos lados re heavy eh, Después va a ser eh, la guerra, la parte de la guerra en la que pelea Bosnia en contra de Serbia, ¿sí? Son los grandes sí. las grandes matanzas del sitio de Sarajeo, todo eso. Ese desastre posta. Sí, pero esto también fue bastante picante. Y en ese momento, eh, bueno, Croacia es de los primeros países que se independiza y empieza a jugar a nivel deportivo con su propia bandera, ¿sí? Y después queda Yugoslavia... Eh, que vendía a ser lo que venía quedando de eso, sobre todo Serbia y Montenegro eh, y Bosnia todavía y de hecho en esos primeros años, 91, 92 no, no lo dejan jugar, no lo dejan participar de ninguna competencia a, a Yugoslavia por en represalia al mundo occidental por la, la intervención eh, que había tenido militar de no querer que se separen los croatas y todo eso después Yugoslavia sigue participando como República Federal, no como República Federal Socialista, digamos que era antes. Eh, y se va se sigue llamando así hasta el 2002, 2003, después pero eso en básquet solamente en los No, fútbol. no, en todos los deportes. No me importa a nosotros el básquet, pero en el fútbol también. Sí, si vos te, si vos te acordás en el 98 jugó Yugoslavia que estaba sin Issa Mihailovic y unos jugadorazos que... que ah, tenés razón. Pero en 2000... En no, el 2006... 2006 ya jugábamos contra Servi Montenegro. Claro, en el 2006... Ah, es verdad. Pero en el 98 ya jugábamos contra Croacia. Croacia estaba Croacia, Croacia estaba. también, claro. Argentina jugó contra Croacia, que sí, fue el sí. debut sí. de Croacia. ¿No? No, 1 y a 0. Salió, salió tercero después de, gol de, de a Croacia. Tercero, salió tercero, pierde la semifinal con... Salió Francia y le gana a Holanda sí, en tercer puesto. Sí. Un Yo era equipazo, fanático de Croacia en ese Mundial. Después estaba Prozineki, Davor Zucker. ¡PROZINEKI! Yo tenía una camiseta de Prozineki de 2002 después. ¡Qué bárbaro! ¡Qué camiseta aparte! Equip sí, hermosa, hermosa camiseta. Eh, en esos años en los últimos años de Yugoslavia. Después se va a llamar durante un tiempo Serbi Montenegro. Argentina jugó contra Serbi Montenegro en el 2006. Ah. Cuando ya estaba decidido que iba a desaparecer como tal ese país, o sea, de sabían o no sabían si los iban a dejar jugar y hubo como que Claro, ahí. sí, igual jugaron sabiendo que eh, después desaparecía el país. Que tenía que repartirse el premio, se habían Exactamente. Que los unían, si habían eh, campeones no. no era tal. Bien. Y después ahora en Brasil jugamos contra Bosnia. si sí, sí, sí. ¿Sí? jugamos contra unos cuantos de esos países. Y en básquet en contra Serbia fue el juego de los juegos olímpicos del 2004. Contra Serbia, claro, el, el doble de Sinobile, tremendo impresionante. partido. Que fue como tremendo. la revancha de la final, final. del 2002. Exactamente. El, el, el bautismo de fuego de la generación dorada. Exactamente. Sí, sí, sí, me había olvidado ese dato. Tal cual. Eso ya era Serbia. Y de hecho ahora en el último Juegos Olímpicos jugaron Serbia y Croacia y fue repicante el partido como que hay una pica terrible, otra histórica, que Brasil-Argentina, no, no, es, es terrible. Pero bueno, volvamos a, a estos muchachos de, de, de los que estábamos hablando. Estos tipos eran figuras y fueron figuras después, sobre todo estos dos, ¿no? Hay, hay un tercero muy importante de, este, de, este, de esta generación, que fue Tony Kukoc, que terminó jugando <risa> en ¿Qué el... ¡Qué nombre, Tony! Toni, jugadorazo, terminó jugando en los Bulls de Jordan, la última etapa ah, de Jordan, campeón de todo. Tengo un dato ahora de Jordan que me tiraron hoy, pero lo deja para el final. <risa> eh, Está en su salsa, Trivi. Sí, sí, la cuestión sí, sí. es que... Basket y Balcanes, Trivi y bebé. Eh, cuentan la historia que, bueno, estos dos eran muy amigos, Vlade Divac y Petrovic, en esa primera etapa de, en la NBA, que a la cual... Eh, en la cual a Petrovic le iba bastante mal porque era suplente eh, y después pasa a los New York, New Jersey Nets y ahí explota como un gran triplero y un, y un gran jugador de ataque y se convierte en figura eh, Juega la final de los Juegos Olímpicos del 92 este Petrovic para Croacia o sea Yugoslavia no podía jugar y juega a Croacia ese, esos Juegos Olímpicos y pierde la final contra Eh, contra el Dream Team sí Que ganó todos los partidos por 40 puntos eh, y, y bueno, la pregunta es ¿Qué hubiera pasado si jugaba la Yugoslavia completa claro Contra esos tipos? Probablemente perdían Pero hubiera sido un enfrentamiento De dos de los mejores equipos de la historia ¿Por cuánto perdieron? Como por 30 y pico de Ah, punto. una paliza sí, sí, Perdieron fiero eh, Pero bueno, la cuestión que Este equipo... Y que se fue dividiendo en ese momento, en esos años, había salido campeón de Europa, sale campeón de, o sea, había salido el segundo medalla de plata en, en los Juegos Olímpicos del 88, sale campeón de Europa en el 89, sale campeón del mundo en el 90 y vuelve a salir campeón de Europa en el 91, ya sin los croatas. Bien. Eran una máquina. Eh, vos decir que fue inoportuna la, la explosión de esos países En relación al menos a su calidad eh, básquetbolística. básquetbolística Y sí, eh, qué sé yo, fue un equipo Increíble que se fue disgregando Por cuestiones no deportivas uh -huh. eh, Y de hecho, bueno, después Croacia es medalla de plata en el Si vos juntás todo eso Es una guarangada de título digamos <risa> eh, Pero bueno La historia tiene un final trágico la política, siempre rompiendo todo lo lindo Sí, ¿no? la grieta, sí, la grieta, sí, la grieta. La grieta. Otra, Eso sí que es una grieta Eh... Bueno, la cuestión es que este muchacho Petrovic se eh, muere en el 93 en un accidente de, de tránsito en Alemania. un accidente de tanques. No, no, no. no. Eh, ya había Va a jugar él ni siquiera como titular porque era una super figura, pero era un torneo medio pedorro. Era un, una clas, un clasificatorio para el torneo europeo, un torneo que iban a jugar igual los tipos porque era muy bueno la selección de Croacia. Y, y en esas circunstancias medio extrañas Que el tipo ya tenía el pasaje de avión comprado Y último momento decide ir en auto mm. Con la novia y con una persona más Y bueno, se la dan en la ruta y se muere eh... En un autobahn No, sí, en un auto Con la mujer, con la novia Que después terminó siendo novia de Oliver Bierhoff Jugador de no, Alemania no, no, no, Tremendo, tremendo <risa> Mirá lo que tiraste Así al pasar lo tiraste Así, como quien no quiere la cosa Oliver, Oliver, bien, gran jugador de los no Alemania <risa> Que fue contemporáneo de esa selección de Croacia De la que vos hablabas Mira, no sé. eh, Bueno, no sé qué, qué no, otra no, otro, ¿a qué no, y Kukoc y Divac siguieron jugando Y fueron grandes figuras de, de la NBA eh, Sobre todo eh, Kukoc tuvo más suerte Porque coincidió con, con el equipo de Jordan Y Divac le pasó lo que le pasó a tantos grandes jugadores Incluso de, de lo que fue el Dream Team que es no salir campeón, nunca, como en, en, eh, la, NBA. en la NBA, como Barclay, eh, Patrick Ewing, Stockton, Malone, o sea, grandes jugadores que nunca salieron campeones de su liga, fueron campeones olímpicos y de todo, pero no de, de su campeonato, que para los Yankees de hecho es más importante. En la NBA, que los Juegos de, Olímpicos, el Mundial... Los Juegos Olímpicos <risas> empezaron a dar bola ahora por el, porque habían empezado a perder la hegemonía en los 80 claro. y, y la recuperaron con el Dream Team. Claro. Eh, y se habían estado dejando estar también hasta que apareció Ginóbil y compañía. Y claro. ahora se pusieron las pilas de vuelta, pero no les importaba mucho. Y de hecho, eh, el que sale campeón de la NBA, eh, el título que, que le dan es de campeón mundial. Es que sí, eso, sí, eso sí, te tremendo, iba decir, tremendo. el argumento, el el argumento de fondo es que el básquet mundial es la NBA. Porque acá juegan los mejores del mundo. Sí, no, sí, es, es raro que esté bank... por por ciudades, después pues eso es injustificable. <risa> no, no, Porque qué no las ciudades sentido? de Estados Unidos que terminan el Campeonato Mundial es injustificable? Pero sería como los mejores del mundo juegan acá. Sí, ¿Es sí, el básquet mundial. Eh Sí, pero bueno, el tema es que mmm, en realidad pasa con todos los deportes de que se juegan en Estados Unidos. El béisbol también, salvo la, la claro. el fútbol, claro. todos Porque son no hay, del mundo. Porque no hay mundial de clubes de no, básquet. La, las World no Series, no hay, todas de béisbol. No hay de el béisbol. intercontinental no, hay, de básquet, hay, hay la torneo... Copa Libertadores de Básquet. Sí, así. eso sí hay. Es decir, es nivel... muy disparejo, ¿no? Un equipo español contra los Lakers, peguen un baile. Y sí, no hay a nivel mundial, sí hay a nivel continental. En Sudamérica se juega y en Europa sí, hay, hay claro, un básquet Europa, europeo sí, sí. zarpado. Eh, muy, muy competitivo y con mucha mística. Trivi, ¿Sí? tenés un dato pendiente y no te hagas el boludo. Tiránoslo, por favor. Que Michael Jordan es geógrafo. ¡No! ¡No! Impresionante, Trivi. No, no, y vos no plop, lo sabías. Plop. No, me enteré hoy. <risa> ¿Quién te lo dijo? Lo vi en las redes sociales, me lo confirmó el chequeado? zurdo. ¿Está chequeado? El está chequeado, está chequeado. ¿El zurdo de la Jabreche? Sí. Plop su consultora, doble su consultora, eh, me confirmó el dato, pero, de perdón. la Universidad de Carolina del Norte. No, pero, pero, pero, perdón, perdón, es, eh, eh, se graduó después de... No, no sé, qué sé yo. Ahí a los buenos, los que son buenos jugando a la pelota en la universidad, después le dan un título, che, elegí, ¿y vos no. qué querés. Geógrafo, igual. Bueno, dale. Pero la cuestión es que dijo geógrafo, eso es lo raro. Sí, sí, sí. Vamos eh. con más canciones de Eclipse, Estribi, te agradecemos ¿Tenías no, algo no. más para decir? No, no, eso, nada más, no sí, nos no, quiero aburrir más Impresionante la columna, ah, yo como siempre Yo que casi que le disputaste la camiseta y la anécdota a Lucho Laitó <ríe> sí, sí, sí. Del palo Zuriaga con este dato que te tiraste Moon Eclipse sun es una canción de una banda que se llama Evolfo Ah, la pelota Sí, tremendo, vamos a escuchar eso Me Gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videodromo Proyecciones. Una propuesta alternativa para ver y pensar el cine.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 Con la participación de Gisela Magri y Vinicius Costa. Centro Social y Cultural Olga vázquez 60, entre 10 y 11. En Radio Nauta está sucediendo... ...le Tercer Mundo. 46 salud Pati, en toda la República Argentina. Gracias. Y tenemos fijas. Se acabó de ir Trivi, que nos deja... ¿Qué columna? Nos espasmo, deja, manija, de es poco. Sí, en columnados quedamos <risa> por en... la columna de Nicolás Tridi. Muy buena columna y ahora tenemos las cinco fijas... ¿De qué? De sacar fotos. Sí. En la cartera del caballero o el bolsillo de la dama, invariablemente, hay hoy un aparato capaz de sacar fotos. Sí. Sí. África aparte, las cámaras de fotos se universalizaron totalmente y se volvieron parte de... ¿Pati sacó una foto y no puedo Totalmente. <risa> <risa> <risa> las cámaras de fotos se universalizaron totalmente y se volvieron parte de la vida cotidiana de todo ser. Redes sociales enteras giran en torno a las fotos poronga que osamos sacar y compartir con el mundo todo. Aquí ahora, las fijas de las fotos. ¡Qué flash! ¡No! Primera fija derivada de nuestro gusto por las cosas que se deforman, se corrompen y se dan vuelta. Si en un principio quizás mítico la fotografía era algo más documental, que registraba, retrataba e inmortalizaba momentos más importantes o más cotidianos de la vida, hoy la, la cosa se dio vuelta. La fotografía es la que manda y se arma una situación para la foto. A ver, pongámonos para la fotito. Falta Andrés, dale, vení Andrés, la concha de tu madre, ponete acá. <risa> Vos agarrá esto, hace como que te gusta y va. Estamos todos, sonrían, whisky, sub subfija. Completamente monstruosa que debe ser erradicada con políticas de mano dura por las fuerzas de seguridad. Las fotos de agarrar el sol, enderezar la torre de Pisa o ser gigantes y pequeños en las salinas de Bolivia. Qué bárbaro esa foto. Bronca, la de las salina de Bolivia, hay un blog... Que sí, yo lo conocí sí, gracias sí, a sí, Álvaro boludos Que boludos en la salina Es impresionante sí, Un tumblr Buenísimo Que bronca Interesar la torre de Pisa Sostener en tu mano la torre Eiffel Pero la puta que te paga <risa> Fija dos Hay habilidades naturales para salir bien en las fotos Hablamos de la fotogenia Palabra extraña si las hay Están quienes salen muy bien, están quienes salen especialmente horribles siempre. No hay remedio en lo que respecta a la fotogenia. Los seres nacen con un grado fijo e inamovible y tienen que aprender a convivir con eso. Fija, acompañante, lo bella que parezca una persona en las fotos puede tener poco que ver con lo bella que sea en el mundo real. Y no nos referimos a su belleza interior, claro está, sino a las proporciones de su rostro. Los... <risa> Guarda con el zoom. <risa> los, las proporciones de su rostro, los gustos occidentales, etcétera no Hay un sí. patrón, un metro patrón de la belleza que eh, las fotos y sobre todo las redes sociales suelen exagerar. Qué, qué bárbaro, cómo engaña. Cómo roba. Y Hay eso que foto, sí. no somos usuarios, o oh, no quiero hablar por ustedes, pero creo que no somos usuarios de las redes del engaño de la foto, como por ejemplo, es el Tinder, me parece. Ah. Donde te puedes comer un viaje más largo, nah, que de Marco Polo. No, Instagram, ¿ves? está ahí, está ahí. Pero en el Tinder uno toma decisiones, por ejemplo, en torno a la foto o no a la foto, porque no hay más que eso, me parece. Sí, sí, sí. Y pues te puedes Sí, sí, es más pegar un palo. Igual decisivo. es verdad que, o sea, a ver, hay gente que sabe sabe qué ángulo lo favorece más, y qué sé yo, y arma fotos. Uh -huh. Pero hay gente que es fotogénica. También también. Que hay sí, gente sí. que vos decís, "Nos estamos, no sé, nosotros tres sin dormir hace cinco días, hechos mierda y, y hay uno que va a salir mejor." Sí, sí, y esa persona sale mejor en la foto. Es una cosa. Las, las porque hay una cosa muy difícil de que, que es que hacer con la boca. Ay, sí. ¿Qué hago? O no. ¿Muestro los dientes? ¿No muestro los dientes? ¿Sonrío? ¿Me quedo serio? No, no, ¿Pero no estoy muy serio? No, sí. Y hay gente que tiene la sonrisa de cristal. Fácil. Ojo. La sonrisa indestructible. Perdón. No. Yo soy no fotogénica. Yo soy yo te, no fotogénico. Yo no soy no fotogénico. <risa> y ojo que no hay relación necesaria entre la simpatía que demuestra alguien fotogénico en las fotos y su posible cara de orto permanente en la, la vida antipatía real. en la vida real. Es verdad. Eso es, es algo pasa y pasa también especialmente con los candidatos políticos Porque ves la foto y no la película <ríe> Qué dronca esa metáfora Propon, Propongo erradicar esa metáfora La sonrisa de la foto es nuestra Tercer fija Me ah, das por una subfija segunda Está bien que te has adelantado Pero quedó, quedó con una fija parte sí. Invento reciente la sonrisa de la foto Que quizá tenga algo más Que dos o tres décadas ¿Qué? Sí Sí. antes no sonreía la gente. Lo tiró como no, que cada uno te, eso, eso? Marilyn... No, sí. Con el, el de, surdo, con el surdo, con el de Más de, décadas, décadas. Por eso sonreía Marilyn Manson para la los... Marilyn. Cerrada, cerrada, cerra, cerrada. Marilyn Monroe. Sáquenlos, ¿sáquen? pero ¿quién lo trajo? ¿De qué está hablando? <risa> Marilyn Manson. <risa> ¿Cómo confundirse bueno, a Marilyn Manson y Marilyn de Monroe? Vuelta, sí. de sí, Por ahí sí. te sonreí Marilyn Monroe para una foto. Pero esto no, no quería decir que cada persona tenía su sonrisa de foto lista, preparada o estudiada o practicada. Joy, me sacas una foto y aunque me salga una mueca que parezco el guasón, <risa> yo sé qué sonrisa intentar. y la, la universalización de sonrisa para foto es reciente. Y es algo que algunas personas, una vez más, logran domesticar mejor que otras. está quienes tienen sonrisas perfectas y siempre, pero siempre iguales en todas las fotos. Lo cual, francamente, da un poco de bronca. Sí. Y aparte es como, ¿qué te pasa? Porque siempre tenés la misma cara en todas las fotos. Y después están quienes hacen música que dan miedo, caras de pelotudo impresionantes, o sonríen, y al sonreír muestran horribles dentaduras llenas de mierda que, <ríe> que merecen ser ocultadas. Yo, eh... Como no sé qué hacer, hago una mueca de... de... ¿Una media sonrisa? No, una así. <risa> medio, medio falsa. Medio Chandler. Medio fake. Yo hago esa también para... Pero no es una sonrisa, es como cara de graciosa. A mí sí. a veces me cuesta sonreír para la foto. Es que es muy difícil es como, sonreír para la Hay que sonreír. Y como que no termino, de, no es una sonrisa que me la sale. La otra, si no es, si, si, si como un clima así medio festivo, es reírse. Aprovechar claro. para subirse una risa. Pero sí, lo más sí. jodido lo mejor es, eso. es cuando te subiste la risa, te salió y te hacen mantenerla más de tiempo. Y cada milisegundo que ha pasando se transforma la sonrisa real en una mueca cada vez más sí, perversa. Sí. Terminás con la cara de violador típica de algún candidato a concejal. No, hay riesgo, ciudad. claro, hay riesgo de, de, de... La risa en un momento es... De... Te hace más linda la cara y te la embellece, pero en un momento te la deforma de una <risa> sí, manera sí, sí. tremenda. Y, a, y además, <risa> además el tema de la selfie es compleja también el tema de la risa, porque es, es totalmente falso todo. Y vos estás viendo como está saliendo y no y ya sabes que no no pero, vas a salir bien ni sonriendo ni nada, de ninguna manera. Aparte de la cara natural de la selfie es una cara de esfuerzo. Sí, sí, sí. de esfuerzo y extrañamiento cómo se hacía, para cómo hago para mantener el brazo largo encuadrar que bien, que salgan los demás es una cara de boludo increíble realidad, la que sale naturalmente en la selfie. lo pueden chequear en la selfie que acabamos de subir a twitter la cuarta fija es la fija adorniana sí, qué sé yo, es la fija adorniana la cuestión es que hay ciertas reglas de encuadre e iluminación, básicas sencillas y universales para sacar una foto aceptable y nadie, nunca jamás honra esas reglas no les pedimos arte, sino que se vea lo que quisieron retratar, por favor. La cuestión es que todas las fotos que se sacan y suben son una mierda. Mal sacadas, encuadres chotísimos, cortadas, torcidas, oscuras, quemadas. Una verga. Porque está esta cosa del pasaje de la cámara analógica a la cámara digital. Donde... Y de la cámara digital al celular. Y de la cámara digital al celular, pero bueno, sigue siendo una foto digital, pero que no no demanda nada o sea las fotos son gratis claro las fotos no cuestan nada cero esfuerzo podés sacar infinitas fotos que Feas. es lo mismo que saques en cambio antes era una dedicación necesitabas sacar 36 fotos que eran las que te venían en el rollo porque si no antes o ahora si usás una cámara analógica para retratar hay cierta extraño, gente que sigue utilizando sigue aferrada a las <risa> cámaras analógicas y no como una cuestión hipster hipster Sino una cuestión de tradición. Sí, simplemente. Igual, eh, de alguna manera, la, estamos en la era de la fotografía en sus diferentes tipos. Sí, sí. O sea, digital, analógica, eh, cámaras profesionales, celulares, sí, sí. etcétera, etcétera. Sí, nada de lo que ya pasó deja de volver. Todo vuelve, vuelve la polaroid, vuelve la todo. analógica, vuelve el rollo arruinado para que sale más linda, vuelve todo estamos el vuelve La selfie, el filtro La máscara La pelotudez No, no son los nuevos villanos De la ciudad gótica Sino las nuevas modalidades De la fotografía celulaérea Contemporánea, sacar una selfie Y ponerle una máscara de unicornio Con ojitos vidriosos, aplicarle un filtro Y que parezca tan cálida como si fuese sacada En medio de un incendio Subirla a Instagram con un comentario que no tiene nada que ver. Ese es el modus operandi de la fotografía actual. El que todos y cada uno de ustedes siguen aunque se hagan los que no. Y el que, esto es lo peor, nos atrapa y honramos con nuestros me gustas. Algo que pensaba el otro día cuando veía en una historia de Instagram. Eh, aplicarse filtros... O sea, estar jugando con alguien, porque era un niño en este caso, estar jugando con un niño y aplicarle un filtro. Y todo el juego de eso, de aplicarle un filtro, que el niño se ríe, qué sé yo. Y es como muy el futuro. Sí. Es muy el futuro. Es, es como reírse de algo que no está ahí, sí. ni en ningún lado. Es, y es magia. Que lo, y lo estás viendo proyectado. Es, es como... realidad virtual. Claro, realidad virtual. Nunca nunca me pruebo esos filtros, boludo, ¿sabes? A, A ver. Volvió el qué onda. ¿Qué onda a los filtros? ¿Los filtros? ¿Cómo se hace? Rodo, ¿alguna vez haber visto una historia de Instagram? ¿Viste algún filtro, Rodo? crees que te pongamos un filtro? ¿Un bueno, pero un GIF, ¿Un no es gif de no Instagram. Es. ¿Qué está diciendo, Rodo? Tiró algún conocimiento. No, eso es de otra materia. Es se el, confundió de materia. El señor Burns con la gorrita. ¿Cómo hago para que me, me, me aparezcan los...? Tenés que ir a hacer una historia. Ah, no, pero no. no tenés actualizado el costo no te aparece nada. No a ver. No no puede, no puede. I see, see the blue Tengo. Y 58 tengo yo. Yo sí con perrito últimamente. ¿no? Y 58. Ah, no, en el celular tengo y 58. Este este se a Bueno, eh, final del programa. Tenemos que brindar. Yo voy a brindar por el geógrafo Michael Jordan. Ay, lo se lo cantó Pri, se lo cantó se Pri. Ocurrir, se me acaba de ocurrir. Tengo muchas cosas en este programa De viernes 25 de agosto Por ejemplo Comentaristas y relatores de Fox Sport Premium Y TNT Sport Nos vas tirando la lista sí. yo, voy, yo voy a brindar por mi gata Eclipse Que en paz descanse La gata Eclipse que también retrate el común denominador Que hemos tenido en el día de la fecha Tristán eh, Tenés mira la mujer que se murió Tragantada no, con un no, alfajor Yo no quiero por mear sentado <risa> está bien la reivindicación bien. de mear sentado Y un llamado a... ¿Rodo me ha sentado? Me... Ay, ese es el boludo, mirá. <risa> Dice que no escucha, que se llama. Y un llamado a los varones del mundo a asumir lo mucho que nos meamos cuando meamos parado Nos vamos a retirar con una canción de Panic at the Disco, que habla sobre los eclipses. Bueno, nah, no sé si habla sobre Se llama When the day meet the night. Mm. Mm. Se sí, puede ser terrible. Se sí, puede ser sobre terrible. Pero la puesta del sol habla... Más puesta que el sol When the day meet the night Y este fue el tercera hermón Tristán Basile, Patti Mayonis, Manuel Mendizal Estuvimos acompañándolos desde el piso Junto con Nicolás Trivi Que estuvo haciendo su columna Fernando estuvo en los controles Y Santiago Abel desde el exilio ¿Cómo se llama el lugar donde está? Araguaína, Araguaína. La Ara, Araucaína sé de Community Manager, así que nos volvemos a escuchar el próximo viernes de 18 a 20, como cada viernes, por acá por Radio Nauta. Chau.